En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmaría Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 14 de abril. Las temperaturas diurnas vuelven a subir... Por el avance de la masa de aire cálido, junto al viento de Poniente, alcanzaremos una máxima en torno a los 26 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 14,6 grados de temperatura. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, estuvo ayer en Elche y también aquí en esta casa, en Elche, en nuestro Telenit Entrevista. No concretó plazos para la puesta en marcha del Learning Factory en el antiguo edificio de Correos, no justificó su posición a medias en la defensa del trasvase Tajo Segura, ni concretó cuándo llegará el dinero que por ley debe poner la Generalitat para hacer frente a la mitad del coste del mantenimiento de nuestro palmeral. ...estuvo en Elche y ni siquiera habló... ...de cuándo comenzar a pagar la deuda histórica... ...que ha reconocido que mantiene... ...con esta ciudad por el pago de los terrenos de la Universidad... ...ni del inicio de las obras de la Ronda Sur... ...ni siquiera se sabe cuándo... ...se limitó a decir... ...pues el enorme potencial que tiene esta ciudad... Recalcó que es la tercera de la Comunidad Valenciana... ...así que en definitiva... ...en estos ocho años de gobierno... ...es ahora cuando se acuerda... ...de lo mucho que debe a este municipio... Just Hoy además les contaremos que la palmera imperial en el hotel, en el huerto del cura, ilustra el cupón de la ONCE del próximo sorteo del 17 de abril. Esta aparición se suma a otros elementos característicos de la ciudad como la Dama del Che, las fiestas de la Avenida de la Virgen, Moros y Cristianos, Calendura y Calendureta, el Misteri o la Ní del Alba. Todos aparecieron ya en sorteos anteriores en el cupón de la ONCE. Y ayer el jurista Tomás Salvador Vives fue nombrado hijo predilecto de Elche a título póstumo en el acto institucional que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El aeropuerto de Elche registra el mejor marzo de su historia con más de un millón de pasajeros. Esta cifra supone un incremento de casi el 5% respecto a los viajeros del mismo mes. En antes de la pandemia en 2019 y un aumento de casi el 26% en comparación a marzo del pasado año. En deportes el Elche Club de Fútbol espera una victoria, la primera para el técnico argentino Sebastián Becasese este domingo frente al Girona, a la espera de ver qué táctica es la que utilizará ¿Qué titulares saldrán al terreno de juego con una alta destacada? Randy Enteca, hoy el entrenador, tiene previsto hablar en rueda de prensa, por lo que estaremos pendientes de sus declaraciones. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues cuando pasan cuatro minutos de las ocho de la mañana comenzamos... ...el relato informativo... ...el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ...estuvo ayer en Teleelchi... ...y en Telenet Entrevista ha hecho... ...muchos balones fuera... ...cuando se le preguntó por los temas más polémicos... ...como el del agua... ...no respondió... ...los motivos por los que... ...ha defendido en su recurso... ...un caudal ecológico de 7 metros cúbicos... ...y no de 6... ...como reclaman los regantes... ...se limitó a decir... ...que con ellos, con los regantes... ...mantiene una comunicación fluida... ...y muy positiva... ...hemos mantenido... ...permanentemente... ...un diálogo con los regantes, llegamos a un acuerdo y finalmente en la cláusula novena el gobierno no, de España no, no accedió eh, y cambió la posición inicial. Pero los regantes saben perfectamente cuál es la posición de la Generalitat, los regantes eh, han, están de hecho en la Comisión de Seguimiento... ...es la única comunidad autónoma que está y que lo ha previsto desde el principio de que en la Comisión de Seguimiento habría representación de los regantes... ...y mantenemos una relación per permanente... ...muy fluida y muy positiva. Y sobre el regreso de La Dama volvió a rescatar... ...la vieja y trasnochada idea de ubicar en el Che... ...de forma permanente la sección Ibera... ...del Museo Arqueológico Nacional. Es el objetivo, es que los museos nacionales... ...no tienen por qué estar en Madrid... ...no tiene por qué estar todo centralizado... ...por qué no... no ...una sección o una parte del Museo Nacional... ...se ubica definitivamente en Elche... Definitivamente. ...ese es nuestro objetivo... ...el objetivo nuestro es que... El, hay el, ...por lo menos la parte iberia, ibérica... ...esté en Elche. Del Palmeral dijo que de forma inmediata... ...cumplirá la ley aprobada hace más de un año... ...para pagar el 50% del coste del mantenimiento... ...de los huertos. Porque es una exigencia como usted... Bien dice, es que la ley nos lo exige y por tanto, de, de acuerdo con los, eh, los órganos establecidos y muy en colaboración con el Ayuntamiento, se va de, de un carácter inmediato se va a poner en marcha todo lo que es ese, ese ejercicio de responsabilidad que exige tener el máximo respeto y la máxima valor, valorización de lo que es un patrimonio de Elche y de toda la humanidad. ...tampoco dio plazos para comenzar las obras del Learning Factory... ...en el antiguo edificio de Correos. Este centro habilitador, este centro de transferencia de innovación... ...esté absolutamente vinculado a la empresa. Aquí tenemos una impronta industrial importantísima... ...el calzado y todo lo que además se ha conseguido generar... ...a través del parque industrial inicialmente... ...es de una potencia extraordinaria y lo que tenemos es que crear infraestructuras educativas flexibles y de apoyo para que esta industria tenga mayor capacidad de generar futuro y yo creo que el Nerning Factory va a ser un centro también absolutamente vanguardista en España pero que lo que es fundamental es que haya esa conexión permanente con el empresariado y con los centros de producción. Aseguro que en unos días se firmará el convenio con la empresa pública valenciana para poner 90.000 metros cuadrados urbanizados del entorno ferial de IFA a disposición de la empresa ilicitana PLD Space, porque Elche ya es un referente en el ámbito aeroespacial. Oh, y lo es. Y ahora con PLD, porque PLD es la empresa más importante en el ámbito aeronáutico propia, española, eh, que ahora pues, va a... ...con el proyecto Miura y está con, con proyectos extraordinarios... ...y hemos conseguido que además se, se afiance en el futuro aquí... ...con esta, este acuerdo que se firmará en los próximos días, próximas semanas... ...con eh, la sociedad SPT, la Sociedad Pública de la Generalitat... ...para eh, eh, urbanizar y, y poner al servicio de esta empresa... ...unos, unos terrenos de 90.000 metros cuadrados que van a significar la potenciación de todo ese gran proyecto aeroespacial que va a estar aquí en Elche. Pues el Partido Popular ha criticado que Chimopuch venga a Elche con una retaíla de proyectos anunciados, pero no ejecutados y que lo principal, el convenio para empezar a pagar la deuda histórica por los terrenos de la universidad que el Ayuntamiento pagó, no esté aún resuelto. Escuchamos a Pablo Ruz. Los ilicitanos esperábamos, después de ocho años, que viniera con hemos hecho, con una, un mensaje muy claro, una afirmación rotunda. Hemos hecho esto. Este es nuestro balance. Por desgracia, hoy se confirmará que para lo único que Puch quiere hacer es para escenario de sus intervenciones políticas. Pues el presidente vino ayer a Elche a mediodía para asistir al acto institucional que se celebró en el Ayuntamiento, en el Salón de Plenos, con el fin de nombrar a título póstumo al prestigioso jurista Tomás Salvador Vives, hijo predilecto de Elche. El exministro de Justicia Interior, Juan Alberto Belloc, se encargó junto al diplomático y embajador de la ONU, Inocencio Arias, de la lectura del Laudatio. Inocencio Arias lo recordó así... Yo lo recuerdo como, como muy buen jurista, como todo el mundo, gente más importante que yo. Pero lo recuerdo sobre todo como persona amiga, persona en la que podías confiar para preguntarle cualquier tema, no solo jurídico. Y él te daba una opinión que siempre, aunque disentieras de ella, aunque no estuvieras de acuerdo, pensabas, pero esto es muy sólido lo que me está contando. Y te hacía reflexionar. ...al nombramiento asistieron familiares y amigos de Tomás Salvador Vives... ...uno de los jueces más destacados del pasado siglo... ...José González Cusac fue su discípulo y contó de él... ...la gran lección que le dio su gran maestro. Lecciones lección es humana, es toda una vida dedicada al conocimiento... ...y la generosidad para devolver a la sociedad... ...en todas sus dimensiones, todo ese conocimiento... ...conocimiento basado en los valores... ...que podemos decir, nos representan desde hace milenios... ...a Occidente, que es sobre la base de la libertad... ...y la dignidad de las personas. La familia de Tomás agradeció el caluroso homenaje recibido... ...y puso en valor la condición humana de Tomás Salvador Vives... Escuchamos a su viuda, Candelaria López. Que él hubiera estado muy contento de, de verse aquí en su pueblo, que él tanto añoraba, y de ver que tanto los de fuera como los de aquí, sobre todo los de aquí, lo han reconocido, estaría encantado. Y claro, nosotros estamos encantadísimos, como es natural. Para sus hijos Ana y Salvador, este homenaje fue conmovedor. Un homenaje conmovedor y además un homenaje para él muy importante seguro porque amaba mucho su tierra y la llevaba dentro y le hubiera hecho muy feliz, le hubiera hecho muy feliz este homenaje tan sentido y tan caluroso. Yo, yo es que creo que no se pueden separar las dos partes su parte personal y su parte profesional, él era un todo y lo aplicaba a todas las facetas de su vida. Para su hermana Juana, Tomás fue un gran referente. La familia nos elige, naces ahí, y yo he tenido la suerte de nacer en una familia con un padre y una madre maravillosos, y un hermano que para mí ha sido un referente toda mi vida, porque ha sido muy buen hermano. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues continuamos con más asuntos. La palmera imperial, emblema de la ciudad y joya del Palmeral de Elche, es la protagonista del cupón de la ONCE del sorteo del próximo lunes, el segundo lunes de Mona. Marga García nos cuenta más detalles de esta iniciativa de la ONCE. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. La palmera imperial es un ejemplo raro de palmera datilera que destaca en el jardín del huerto del cura. Como saben, su nombre se debe a Sisi Emperatriz, que estuvo en Elche visitando el huerto en 1894 y a la que el capellán castaño quiso dedicársela. Un ejemplar que se ha convertido en uno de los emblemas de la ciudad y joya de nuestro palmeral, a la que la ONCE ha dedicado el cupón del próximo lunes 17 de abril dentro de su serie Abraza tu Árbol. Cinco millones de cupones que llevarán por toda España a la también denominada Reina del Palmeral. Un cupón que está ya a la venta y que era las delicias de los amantes de la naturaleza y de los coleccionistas de cupones de la ONCE. La aparición de la palmera imperial en el cupón de la ONCE se suma a otros elementos característicos de la ciudad como la Dama de Elche, las fiestas de la Avenida de la Virgen y los Moros y Cristianos, Calendura y Calendureta, el Misteri de Elche, la Nid del Alba o el Elche Club de Fútbol. Gracias, Marga. Pues escuchamos a Francisco Ors, propietario del Huerto del Cura, contando algunos de los aspectos más destacados de la historia de este monumento vegetal. En el año 19, mi, mi abuelo, mi abuelo, Juan Luis Miralles, compra, compra el huerto, Se hace cargo de la palmera y desde entonces hasta hoy, la, ya hace más de 100 años, la familia ORS la cuida, la mima, la, la, le hace lo que haga falta para que siga siendo lo que es un auténtico monumento a nivel ilicitado. Y más diría yo, la, ha sido motivo de admiración. Por bueno, aquí han pasado testas coronadas. Eh, ...primeros ministros, literatos, científicos, músicos y un largo etcétera... ...todos ellos han dejado su admiración en, una, en un álbum que empezó el Cura en 1900... ...y que actualmente sigue en marcha todavía. El alcalde asistió a la presentación del cupón en el huerto del Cura... ...y agradeció a la ONCE esta iniciativa que da visibilidad... ...a uno de los mayores atractivos turísticos que tiene... ...este municipio. ...tanto gracias a la ONCE... ...por colaborar de nuevo con la ciudad... ...por contribuir con esos 5 millones de vallas... ...y a través de sus 19.000 vendedores y vendedora, vendedoras... ...contribuir a difundir la imagen de la ciudad... ...o un icono de la imagen de nuestra ciudad. Cambiamos de asunto, hablamos de las elecciones... ...Ciudadanos ha dado a conocer dos incorporaciones... ...a su lista para... ...los comicios locales del 28 de mayo... ...estarán en la candidatura de García Unciveros, ...Joaquín López, presidente honorífico de Política del Mayor... ...y expresidente de la Federación Española de Asociaciones Vecinales... ...también Raúl Saez, coordinador y vocal para El Chico Marca... ...de la Plataforma Profesional de Peluquerías... ...e Imagen Personal, Creer en Nosotros. La confluencia de izquierdas formada por Podemos... ...Izquierda Unida, Alternativa Republicana y Alianza Verde... Concurrirán a las elecciones locales con el nombre de Unidas Perelch. Aspiran a ser la alternativa de izquierda que rompa con la suma de peso y compromiso. Comienzan una andadura por los barrios para presentar su candidatura y próximamente anunciarán sus primeras propuestas electorales. Fernando García, de Izquierda Unida. De nuestra candidatura pues, contamos con una, marcas electorales potentes, marcas electorales con proyecto y, y un equipo eh, detrás de tanto técnico como político suficientemente solvente como para poder ser fuerza de gobierno o participar en el, en el gobierno y ayer el PSPB, eh, PSOE acusó al PP de utilizar políticamente una desgracia para desgastar al gobierno de Chimopuch. La secretaria de Sanidad Carmen Martínez El PSOE señaló que el paciente fallecido en la Marina, que esperó 25 minutos a la llegada de un SAMU, no tiene nada que ver con la gestión del Centro de Coordinación de Emergencias. Desde el PSOE se ha señalado que el centralizar, llevar el CICU a Valencia, ha sido una cuestión de eficacia y que se han aumentado los recursos y modernizado este sistema de atención a las urgencias. Y buenas noticias tenemos para el aeropuerto de Elche, sigue registrando pues, cifras récord y en marzo se ha consolidado como el mejor mes hasta ahora de su historia, con algo más de un millón de pasajeros. Nos da las cifras nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El aeropuerto de Elche ha cerrado el mejor marzo, de su historia con algo más de un millón de pasajeros y ha conseguido así su tercer récord consecutivo en lo que respecta a tráfico mensual. Esta cifra supone un incremento del 5% respecto a los viajeros del mismo mes en 2019 y un aumento del 26% en comparación con marzo del año pasado. De esos datos de pasajeros, mayoritariamente de vuelos comerciales, 889.000 viajaron en vuelos internacionales. Lo hicieron en vuelos nacionales más de 154.000 personas, un 11% más que antes de la pandemia. Por nacionalidades, los países que más viajeros contabilizaron fueron Reino Unido, Países Bajos, Be Bélgica y Noruega. Y en lo que llevamos de año han pasado 2,6 millones de pasajeros por el aeropuerto de Elche, un crecimiento del 2,6% respecto al mismo periodo de 2019 y una subida del 40% respecto a 2022. Gracias, Iciar. Y cambiamos de asunto. La Asociación de Desenvolvimento Rural, la ADR, ha pedido a los grupos políticos... Que reclamen en el Pleno Municipal la suspensión cautelar de licencias para la instalación de plantas fotovoltaicas en suelo no urbanizable, al menos durante dos años como máximo, hasta regular y ordenar el territorio. La revisión del Plan General, pendiente desde hace años, para ADR no es necesaria realizarla de todo el municipio, sino tan solo de las pedanías. Advierten que siguen con otras entidades para reivindicar ese trato justo al medio rural. Recuerdan que están a favor de las renovables, pero no así, no permitiendo que las pedanías se llenen de placas solares por parte de las empresas. Y la próxima semana, los días 22 y 23 de abril, vuelve a Elche la Fira del Libre, la Fira de San Jordi, una iniciativa cultural que se celebrará en la Plaza de Santa María, aquí en la Plaza del Congreso Eucarístico, y en la que participarán una docena de librerías y dos asociaciones literarias de la ciudad, así como 120 autores, según el concejal de Comercio, Felipe Sánchez. San Jordi, una feria, una feria literaria de gran dimensión y que va a tener una gran oferta. Eh... ...por parte de los libreros y libreras ilicitanos. En autores vamos a estar entre autores eh, estatales y autores locales... también. ...y cuando digo locales, no son solamente de Elche... ...sino de, de toda la provincia, vamos a estar en torno a unos 120 autores. Y no se ha impuesto la cuota del valenciano... ...según la organizadora Marina Marina. Y además, lo que hemos procurado es invitar eh, indistintamente, es decir, no, no establecer una cuota de castellano o valenciano en los autores, sino invitar a todos aquellos autores a través de asociaciones, eh, escriban en la lengua que escriban y el género que escriban. Con lo cual, eh, sin quererlo, es decir, sin, sin buscarlo, lo que tenemos es una paridad eh, bastante buena en autores en ambas lenguas para el interés de cualquier tipo de lector que quiera ...que quiera buscar un tipo de narrativa... Eh, ...concreta y en una lengua concreta. Pues hemos escuchado a Marina Vicente... ...quien también señaló que se han programado... ...presentaciones y firmas de libros... ...conciertos y actividades... ...para los más pequeños. Y en clave de sucesos les contamos... ...que los bomberos de Ilche... ...tuvieron que acudir ayer por la mañana... ...al rescate de una mujer de 59 años... Eh, ...cerca de la, del merendero de la presa del pantano sufrió un, una torcedura de tobillo probablemente roto impidiéndole seguir con la marcha varios efectivos de bomberos accedieron por tierra y tuvieron que portearla en una camilla de rescate de montaña hasta donde le esperaba la ambulancia. Y la policía local ha sancionado a más de un centenar de usuarios de contenedores de obra por diversas infracciones de uso. Este es el resultado de la campaña de vigilancia y control de contenedores llevada a cabo por la Unidad de Urbanidad y Medio Ambiente, tras detectarse en los últimos meses... El incumplimiento de forma genérica de la obligación de no rebasar su límite de llenado y del cierre mediante tapas al final de la jornada laboral. La sanción actual es de 15 euros. Elche cuenta con siete empresas autorizadas para desarrollar esta actividad y la campaña forma parte de la labor diaria de la policía local respecto a la mejora y decoro del espacio urbano. Informativos en Tele Radio Marca.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 Y antes de la crónica deportiva vamos a escuchar a Tini, que es eh, actriz, cantante y compositora argentina. Se hizo muy famosa con la telenovela Violeta de Disney Channel, pero ahora está arrasando en las redes sociales y en Spotify con su tema Cupido, que suena así. Te digo que es Laura. Eh, no me quiero nada. No. <risa> Tardo para contestarte. Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dejo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola, mi soledad, amor que se gana, amor que se va. No me pidas tiempo que son. No Tú pides y pides y no has nada. Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol. No hay botellas que aguante a borrar este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor. Pero esta tosa es tan grande. Vale, mal es peor que nos pasó. Que cuando estábamos bien se complicó. Queríamos tanto y ahora no waren, maar tiró la flecha y la cagó Que le pasó que no pasó que cuando estaba muy bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no liefdesverhaal, maar tiró la flecha y la cagó Ik ben heel erg blij dat ik Ik heb een kruis, ik heb een ik heb een kruis, ik heb een todavía Extraño, te dicen que un clavo siempre saca otro clavo, Pero este amor, y clavo es difícil de olvidar. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que nos queríamos tanto y ahora no. Oh, oh, oh. pido tiró la flecha y la cagó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos no, pasó? Oh. Se enamoró y se desenamoró. Cupido tiró la flecha y la cagó. ¿Qué le pasó? La cagó. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 ...pues cuando faltan dos minutos... ...para llegar a las ocho y media... ...vamos con la crónica deportiva... ...porque hoy en Rueda de Prensa... ...hablará el técnico argentino Sebastián Becasese... ...lleva preparando su tercer encuentro... ...esperemos que a la tercera venga la vencida... ...y consiga su primera victoria... ...para el Elche Club de Fútbol... ...tiene importantes bajas... ...pero también importantes altas. Eh, ...Paco Gómez nos cuenta cómo se está preparando... ...el encuentro de cara a este domingo... ...frente al Girona... ...muy buenos días Paco, cuéntanos... ...Hola buenos días... ...el Elche Club de Fútbol disputa la jornada número 29... ...en primera división... Este domingo a las 2 eh, de la tarde en el estadio de Montilivi frente al Girona. Vamos a ver si a la tercera va la vencida y Sebastián Becasese se estrena con puntos y con la primera victoria desde su llegada. Hay incertidumbres en ver qué sistema táctico y qué futbolistas va a colocar ante la ausencia de Fidel si quiere un futbolista de ese corte ofensivo media punta pasador tiene la opción de al escollado que disputó los últimos minutos en el partido de El Sadar en Pamplona. Veremos si mantiene a John en el centro del campo, siendo un defensa central, o si opta por un hombre específico en ese puesto. Tiene a Pape Chey como centrocampista defensivo, aunque el otro día ni siquiera viajó. Randy en teca es una de las novedades en la convocatoria. Recordemos que Fidel y Carmona son baja. Y veremos si vuelve a repetir con Omar Mascarel de defensa central. En definitiva Muchas dudas para un Sebastián Becas ese que tiene que dar con la tecla y ajustar el equipo para intentar conseguir una victoria que al menos dignifique el papel del Elche en esta recta final de la competición donde quedan 30 puntos y está a años luz de la salvación a 16 puntos. El equipo entrena... Esta mañana, luego BKS se dará la rueda de prensa previa al partido y mañana, sábado, será el último entrenamiento. Luego partirán rumbo hasta Girona para enfrentarse el domingo a las 2 de la tarde a un Girona que es el sexto mejor equipo en su estadio, en casa, eh, con 24 puntos sumados de 34 y que está muy cerca de conseguir la permanencia que no está mal para un recién ascendido. Hasta luego.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 Muy buen día, las borrascas atlánticas siguen circulando muy al norte de la península y hasta aquí tan solo llega viento de poniente que hace que suban las temperaturas y nos deje un ambiente reseco. Durante esta madrugada la ausencia de viento en el sur del Camdeels nos ha dejado temperaturas más bajas, mínimas, en torno a los 7-8 grados. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 14 grados. El protagonista de hoy sin duda será el viento de poniente flojo de noroeste por la mañana por la tarde moderado de componente oeste con rachas que podrían superar los 40 km por hora viento que nos va a dejar temperaturas máximas aquí en la ciudad en torno a los 26 grados en buena parte del territorio alcanzaremos los 27 28 grados y es que por la tarde volverá a avanzar también la masa de aire cálido masa de aire cálido que mañana sábado nos va a acompañar en una jornada mucho más estable con predominio de cielos despejados apenas veremos intervalos de nubosidad de tipo alto en el último tramo de la tarde. El viento flojo de noroeste por la mañana por la tarde se activará de componente sur, rachas en torno a los 25-30 km por hora, viento que mantendrá las temperaturas elevadas máximas próximas a los 26 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada con el viento incluso puntualmente moderado de noroeste, aquí en la ciudad no van a bajar de los 17-18 grados, sin embargo para el domingo ya se activará el viento de componente este, viento de levante desde media mañana y esto hará que no suban tanto las temperaturas máximas en torno a los 21 grados, mínimas que rondarán los 12 grados en una jornada en la que incluso veremos por la mañana algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo y durante toda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 Thank <laughs> you.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 Patrocinan Más Internacional, Okean Visual y Gersan. Colaboran RK Inmobiliaria, Asigval, Binance, Federación Asociaciones Inmobiliarias, Mr. Crypto, Compliancen, Stocken Capital, Nash21, Criptoservicios, RK Grupos ECOES y Teleelch. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Bien, cuando pasan ocho minutos de las ocho y media, cambiamos de sintonía... Y vamos a conectar con la sala de control de tráfico en el Ayuntamiento de Elche. Allí está, como cada mañana, Jesús Iniesta, a quien saludamos. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. Bien, pues, ¿cómo, cómo estás viendo el tráfico en este viernes? Yo, bueno, pues, eh, veo que, que hay bastante fluidez en la mayoría de, las, de la circulación en general en toda la ciudad, sin dificultades en los puentes. La circulación es algo más densa, con alguna retención puntual en dirección a los polígonos industriales. En cuanto a cortes de calle, del 12 al 21 de abril se cortará Manuel Alcaraz Mora, entre Avenida de Llauradores y Maximiliano Tous, por trabajos de agua potable y alcantarillado. Y, por último, mucha precaución en los desplazamientos, para que al ser un fin de semana con puente habrá muchos más desplazamientos que de costumbre y recomendaros respetar la velocidad, la utilización del cinturón de seguridad y el nivel intermitente en todas nuestras maniobras, también especialmente dentro de las rotondas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y disfruten del puente.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 ...en Elche Avenida de Alicante 109... ...y también en Albacete y Mallorca...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 101.4 Teleelch Radio Marca. Bien, pues después de la información sobre el tráfico en la ciudad, vamos con el repaso de la prensa nacional. Hoy en portada todos traen una noticia. La marcha de la compañía Ferrovial a Países Bajos, El País como lo titula. Vamos a ver. Ferrovial se va a Países Bajos pese a la presión del gobierno. Rafael del Pino apela a la libertad de establecimiento en la Unión Europea. Economía segura que respeta la decisión de los accionistas. Así lo titula el diario El País, ABC. Dedica toda la portada a este tema. A la Junta General de Accionistas, es la fotografía de portada y dice en el titular. Respaldo masivo de los accionistas a Ferrovial, pese a los ataques del Gobierno. El 93,3% apoyan el traslado de la sede a los Países Bajos. Es la mejor contribución que podíamos hacer a la sociedad, se defiende Rafael del Pino. El Mundo. ¿Qué nos cuenta el mundo? ¿Cómo trata el mundo esta noticia? Pues dice que los mayores fondos del mundo golpean a Sánchez en Ferrovial. BlackRock, Vanguard, Edilí, Norges y TCI apoyan la propuesta de llevar la sede a Países Bajos. ...los pequeños accionistas votan a favor del traslado... ...que logra un 93%... ...y Calviño se pliega a la decisión... ...y la razón... ...nos dice que Moncloa pierde... ...Ferrovial aprueba el cambio de sede... ...Delpino afirma que no renunciarán a España... ...y que no se van por la fiscalidad... ...bien pues esta es la noticia en portada... ...de todos los diarios nacionales... ...y esta es como la tratan... ...pero hay otras... ...como también el, la polémica, el polémico acuerdo de la Junta de Andalucía... ...sobre los regadíos en el Parque Natural de Doñana... ...el país dice... ...la Unión Europea esgrime la amenaza de sanciones... ...por el regadío aprobado en Doñana... ...el conflicto lleva al Partido Popular... ...a un incómodo debate sobre ecología ante el 28M, ante las elecciones. También eh, nos cuentan que se ha detenido a un sospechoso por la filtración de secretos del Pentágono, que Protección de Datos está investigando si el chat GPT, una auténtica revolución, cumple la ley. Y la Junta Electoral ordena al Parlamento el cese de borrás. En el diario El Mundo hay otras también noticias, como que la entrevista que se le hace al presidente de la Diputación y candidato a la presidencia de, de la Trinidad por el Partido Popular, Carlos Mazón, entre comillas. Los valencianos serán quienes menos impuestos paguen en toda España. El candidato popular a presidir la Comunidad valenciana quiere marcar el cambio y aupar a, a Feijo con su victoria. También eh, nos cuenta que PSOE espera el aval de Esquerra Republicana y Bildu para aprobar la ley de vivienda. Pretende usar el tope de los alquileres en campaña electoral, el plan de Sánchez para las ciudades, el urbanismo de género. Así que se hablará hoy mucho de ese plan de vivienda. Y la razón también nos trae eh, en portada que hay revuelta del área económica contra Sánchez y Calviño. Los más técnicos avisaron de que la estrategia contra Ferrovial era fallida y critican el coste para la imagen del país. Son algunos de los titulares de esta jornada de viernes, 14 de abril. Comenzamos otro puente. Ya saben que el segundo lunes de Mona aquí es festivo porque es el día de San Vicente Ferrer.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 la glorieta con Rosmaria Alonso En Perleta y Maitino comienzan este mismo fin de semana sus fiestas patronales en honor a San Vicente Ferrer. Pues bien, para conocer los actos que se han programado en torno a esta celebración, contamos con el presidente de la Comisión de Fiestas de Perleta y Maitino, Miguel Quiles. Muy buen día, Miguel. Hola, buen día. Bien, ¿qué tenéis preparado? Eh, ¿Quién es el pregonero este año? Bueno, pues este año de pregonera tenemos a... ...a Paqui... ...Paqui Pinedez... ...que fue, ha sido muchos años... ...profesora y fue también directora... ...del, del colegio de, de Perleta. ¿Y el pregón cuándo es? ¿Este viernes a qué hora? Sí, es el viernes a partir de las diez y media... ...que empieza el acto... Uh -huh. en, la, ...en la carpa que tenemos ya... ...montada detrás de la ermita de Perleta. Una maestra... ...se ha escogido para iniciar unas fiestas que... ...¿con qué objetivo se celebran año tras año? Miguel... Bueno, pues como todas las fiestas, al final, pues para pasar un rato juntos con los vecinos y pasar ahí uno, los cuatro días de fiesta de, de convivencia y, y de reencuentro. ¿Qué tenéis preparado para hoy? Eh, para, bueno, aparte de una vez eh, realizado el pregón este viernes, eh, ¿qué más? ¿Qué más actos tenéis preparados? O, eh, a continuación es la imposición de bandas de las nuevas damas y reinas que vamos a tener este año. ¿Quiénes son? Las damas y reinas, bueno, pues... Son Marina y Zoe, son las damas infantiles, y Lucía será la reina infantil. Y en cuanto a las damas, tenemos a Emma y a María, y a Odalis, que será su, su reina juvenil. ¿Cómo es el proceso de selección de las reinas y las damas? Bueno, pues es una: nos ponemos a buscar, a ver eh, qué chicas les apetece salir, o hay muchos años que nos, nos, ellos mismos nos preguntan. Y, ...y nada, pues entonces ya nosotros luego ya de las que tenemos... ...ya elegimos cuál es la, la que sea la reina de, de ellas. ¿Tenéis eh, alguna dificultad o, o consideráis que hay una alta participación... ...año tras año, no sé el daño que ha, ha podido haceros la pandemia? Ha habido años que ha sido más fácil, ha habido años que nos ha costado... ...más encontrar, pues porque pues las mayores están estudiando... ...entonces a veces es más complicado... ...sobre todo las mayores... ...las pequeñas siempre suele ser más sencillo... ...pero, pero bueno... ...por, un lado por otro lado siempre vamos... ...vamos reencontrando... le petece salir. Y estos en cuanto a la elección de las... Eh, ...se proclamarán... ...la imposición de bandas... ...y supongo que todo este fin de semana... ...para esa jornada de convivencia... ...¿qué actos son los más multitudinarios... ...los que esperan los vecinos... ...y visitantes... Bueno, pues a ver, el acto de la imposición de bandas es un acto de mucha gente, se también pues comisiones invitadas de, de toda la UCC, de todo el campo y alguna de la ciudad. Luego eso es el viernes, eso luego tenemos mañana, sábado tenemos una paella gigante a mediodía que ya se han agotado los tickets, con lo cual pues ya no, no es posible ya adquirir un ticket para la paella. Y luego por la tarde tenemos, como tenemos el barracón en marcha, ...pues el sábado por la tarde hay un tardeo ...con música Remember en el barracón ...y luego por las noches tenemos sábado y domingo... ...tenemos dos bandas de música... ...muy chulas para ponerse pues en la carpa... Para, ...para bailar y cenar allí... ...y pasar, pasar el rato. Vale, ¿de qué recintos me estás hablando?... ...el barracón, la carpa... Eh, ...todo, eh, ¿dónde, ¿dónde está la ubicación... ...el recinto festero? Sí, tenemos los dos recintos que son dos carpas... ...están los dos juntos... ...uno está detrás de la iglesia... Y otro está enfrente, que es el Barracó, que es como la discoteca de los, de los más jóvenes. ¿vale? Y que eso, el Barracó ellos abren viernes, sábado y domingo por la noche, y bueno, sábado por la tarde también, con el tardeo que te he comentado. Y, y los, las orquestas van a la carpa que hay detrás de la ermita, que es donde está la barra para poder cenar, y, y donde se hace la paella gigante y todo eso también. ¿Y utilizáis el centro social? Sí, el censo social se usa para las exposiciones, siempre todos los años organizamos una exposición. Este año hemos organizado una sobre el barracó, eh, bueno, pues desde que se montó el barracó, hace 40 años, hasta la actualidad, porque este año lo, lo han desmontado ya, por fin, y entonces, bueno, pues ya hemos cerrado una etapa y hemos querido hacer una, fotografía, una exposición fotográfica de toda la evolución y y todas las personas que hemos pasado por allí. Miguel, ¿por qué dices, por fin, eh, el barracó era un elemento que afeaba la plaza de la iglesia de San Vicente? Claro, evidentemente. A ver, eh, hace muchos años tenía uso, pero ya es verdad que el último año que hicimos fiestas, el 2019, ya no se usó para las fiestas, ya se hizo una carpa para lo que es el barracó, con lo cual el, al final pues era un edificio ahí de, de chapa ahí, de oralita, y y... Evidentemente, pues estaba ocupando media plaza y, y al no tener ya uso, pues, pues ya el ayuntamiento ya lo, lo desmontó este, este pasado año. ¿Y ahora eh, cómo está ese espacio al aire libre? Eh, ¿Se lo habéis eh, dado a la iglesia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vais a gestionar desde la comisión de fiestas? Bueno, es que, le, es que ese espacio ha sido siempre de la iglesia, era la, pro, la propia plaza. Eso en su día, hace pues, en los años 80. Eh, al no tener centro social... ...pues lo que la comisión entonces... ...hizo ahí un, un escenario... ...y montó un techo para... ...para hacer las fiestas en Perleta... ...y maitino... Eh, ...pues aquello luego pues se fue... ...se cerró... ...porque como en abril hacía todavía frío... ...llovía... ...pues primero se cerraba... ...y se desmontaba cada año... ...y luego ya por un año ya dejó de desmontarse... ...y se quedó montado ya... ...hasta... ...hasta el año pasado... Supongo que todos estaréis eh, aplaudiendo eh, ese desmontaje de ese barracón que, como decíamos, es un elemento que afeaba la plaza de, de la ermita de San Vicente Ferrer. Una ermita que realmente os da estas fiestas, porque son en honor a este dominico, a este santo. Sí, sí, efectivamente, las fiestas son en honor a San Vicente Ferrer, que es el patrón que tenemos aquí en la ermita de, de Perleta. Y todas las siete vamos por girar alrededor de, de, de este patrón. El domingo tenemos la ofrenda de flores por la tarde y el, y el lunes, como es festivo, que es el día del patrón, el día de San Vicente Ferrer, y realizamos la, la procesión y el castillo de fuegos artificiales por la noche. ¿Y cómo se va el recorrido de la ofrenda floral y de la procesión solemne en honor a San Vicente? ¿Cuál es ese recorrido? ¿Hay novedades? ¿Habéis incorporado novedades? ¿Y quiénes van a participar? ¿O ¿Cómo se saca el santo, la imagen? Claro, no, el recorrido es el de siempre, ¿vale? El, el, lo que es la ofrenda de flores sale del antiguo bar San Vicente, hace ese recorrido hasta la ermita... Y, y la procesión, el recorrido sale de la ermita, da una vuelta por toda la calle, la avenida de Perleta y baja por los bungalows hasta la, la, la vereda San Vicente y vuelve a entrar a la ermita, hace un, una vuelta circular, como se ha hecho en los últimos años, es, es lo mismo. ¿Y a quién tenéis de invitados y cuál es la participación que registra esta, esta procesión del lunes, del segundo lunes de Mona? Sí, pues, a ver, pues es, una, sí que es verdad que viene muchísima gente, es una... ...como de las primeras fiestas que se están haciendo... ...entonces bueno, es verdad que vienen todos los vecinos... ...y, y muchos, muchos vecinos de fuera de otras pedanías... ...también vienen con ganas ya de empezar a, a ir a fiestas por ahí. ¿Y hay alguna tradición que recuperéis en el programa de actividades? Igual que ponéis esta exposición que recuerda los años de este barracón... ...que ya se ha desmontado... ...tenéis alguna otra tradición que recuperáis... Bueno, hace unos años re recuperamos eh, una, eh, una car la carrera de cintas que se hacía, hacía muchísimos años. Es, una, eh, bueno, pues es un, un, un juego que se organiza el mismo lunes por la mañana. Es un, es un, ese día pues, hay hinchables y hay juegos para niños. Esto es un juego muy tradicional que es, eh, se pone en una cuerda, un alambre con unas anillas con unas cintas con premios y con una bicicleta hay que ir con un lápiz y coger una de esas cintas, con el, pasarlo por la anilla, sin tocar la anilla, y ver a ver quién le toca los premios y tal. Es un juego que se realizaba hace 50 años y hace unos años lo, lo recuperamos y, y lo, sí, lo estamos haciendo cada año. Y supongo que la participación será masiva. Pues Miguel, ¿cómo está Perleta y Maitino? ¿Cuáles son las necesidades de, esa, de estas pedanías? Bueno, a ver, nosotros estamos en la comisión de fiestas y en cuanto a fiestas, pues no, no, vamos, no vamos a quejarnos, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, también hemos, hemos pasado unos años complicados y, y, bueno, pues entre unos y otros, entre ayuda del ayuntamiento, los, la policía, limpieza y tal, y luego, pues nuestros propios recursos, nuestras empresas colaboradoras, pues vamos, vamos… Salgan las fiestas en adelante, que eso es lo, lo importante. Pues Miguel, muchísimas gracias y que tengáis unas muy felices y buenas fiestas. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.